Les invito a que me acompañen en la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia en el capítulo 22 del libro de Números. Números, capítulo 22. Dice así la palabra de Dios: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab,